Bueno, fue una reunión que convocada por el intendente aníbal tortoriero y el gobernador alberto belettinenez que participaron de la reunión con los equipos los técnicos del dpa los ingenieros del dpa los el, la, los ingenieros de obras públicas del municipio y técnicos del consorcio de regantes donde se analizó la situación de las eh, del incremento de las lluvias y la intensidad de las lluvias en los últimos cuatro años en que se determinó iniciar un estudio y algunas acciones a tomar por parte del municipio fue participó el secretario de Obras Públicas, también Carlos Valery del, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Carlos Valery eh, determinar algunas eh, acciones a seguir por parte de la provincia aguas arriba del P2 para que con las lluvias tan intensas no ingrese tanto caudal en tan poco tiempo eh, obras similares a las que ya están hechas hace tiempo Naen roca, Cervantes, chicinales Rena eh, que ayudan a contener la gran cuando hay días de gran precipitación obras de, de limpieza de los canales que parte corresponde al municipio y al, y otra parte del consorcio de reantes, y eh, bueno, y sobre todo eh, avanzar en una actuación en Puente 83, eh, Puente de Madera, con alguna relocalización o reestructuración. Necesitamos ensanchar el P2, que es hacia donde drena el 99% de las aguas de, de todo Cipolletti, Eh, y tomar medidas preventivas para el futuro en ese sentido. Paralelamente, el municipio está encarando eh, un estudio con eh, ingenieros de la Universidad del Comahue, eh, que va a llevar un par de meses, dos de dos a tres meses, para eh, también tener una, una dimensión científica del problema eh, que nos ocurrió estos últimos días. Lo que sí es necesario es... Eh, ensanchar la, el P2 permitir que pueda pasar las máquinas de eh, quien administra ese, ese canal que es el consorcio de reantes, eh, las, las máquinas para limpieza permanente hay sectores donde no se ha podido acceder en los últimos 15 años es decir el consorcio eh, en, para limpiar para hacer una limpieza profunda, y eh, son muchas plantas las que crecen que cuando se va que el agua carrea basura se va reteniendo ahí en esos arbustos plantas eh, bueno toda esa tarea se, se, ya se comenzó ya se transmitió a los a las áreas técnicas para que comiencen a hacer los estudios y avanzar eh, con el diálogo con los vecinos para en algunos casos tienen que correr la línea de demarcación de su propiedad que, que bueno si bien catastralmente no no la tienen demarcada si sí de hecho tienen en algunos casos alambrado en otros casos tienen construcciones hechas bueno trabajar con los vecinos en esa en ese aspecto y tomar conciencia de que eso depende eh, que es inund no gran parte de sí